Son las nueve de la noche. La única, la única, FM. Bienvenidos a la música.

Nocturnos. Una selección de oro, de los mejores temas de siempre, con la firma de Jesús Olmedo. La música de los grandes, con una de las grandes voces.

A esta isla de la música en La Única FM. Esto es Pájaros Nocturnos. Un vuelo por las mejores canciones de calidad y distinción hasta las 10 de la noche. En La Única que es Única.

Esta noche te espera, como siempre, la mejor selección musical de artistas, grupos y canciones que, seguro, seguro, te van a traer algún recuerdo y, sobre todo, buenas sensaciones a tus oídos. Abre bien las orejas.

Porque los pájaros nocturnos te llevan a América.

Diamond, Compositor de grandes temas, muchos de ellos todavía en la memoria colectiva de los estadounidenses. Bueno, recordamos su tupé, sobre todo, las portadas de sus discos estilo L'Oreal. Bueno, ahora ya con menos frondosidad capilar, Neil Diamond acaba de publicar un disco en directo. Aunque sin duda el sonido americano siempre tendrá presente.

A uno de los grandes en tamaño físico y en voz. Barry w h i t e

Barrio Nombreque.

Martini in the night. Nadie mejor que Shirley b a s s e y ha cantado a Bone, a James Bone. s his Orchestra and band and the BBC Concert Orchestra, please hands gentlemen perform the to with Concert put your hands together for Mr. BBC Paul Carrack Vámonos con algo puro en directo. El gran Paul Carrack. Uno de sus grandes temas.

オーナーの音楽は何でしょう

Aulón. Paul c a r r a c k y su banda en directo. Mira, mira, mira, tenemos otra. a Y aquí canta la gente. Es normal, todo el mundo se vuelve loco con el Bosch.

En la única, hasta las 10 de la noche, tenemos más canciones en este vuelo nocturno. Una vez a la semana, aquí en la única que es única, seguimos recorriendo todo este bulevar de canciones. ¿Te acuerdas, Jackson Brown?

Brown, esta es una de las、mmm, cantadas más nos gustan de, de Santana. Un hombre pegado a una guitarra y que ha experimentado todo lo que se puede hacer en la música, hasta Bossa Nova, Hollow Santana.

Los discos de Santana. Y hay para todos los gustos. Estamos en La Única. ¿Y dónde estamos, Rosita? Pájaros Nocturnos. Una selección de oro. De los mejores temas de siempre. En La Única FM. m s o Yo...

de Queen de Freddie Mercury un año de amor de amor en el parque

私たちの心の世界 e 私の夢を見つけたのです。

テキュー amor。

やる場に行くと、やる場に行くと、e る場に行くと、やる場に行 l と、やる La noche nos く u n d i ó 行くと、やる場に行くと、やる d に行くと、やる場に行くと、やる場に行くと、やる場に行くと、

Volver a la ciudad Apartarme de ti Hasta que caiga el sol No te veré

Andado aquí en el parque las nueve y treinta nueve y Miguel Ríos, que anda de jubileo retirándose, aunque bueno, no me lo creo, seguirá porque los viejos r o c k e r o s como otros que también se vuelven a unir.

Estamos ante la antesala del regreso de Take t h a t De momento han unido a Robbie Williams y a Gary Barlow. Y no está nada mal. Bueno, hay tres versiones de esta historia: mi, tu y yo, y el v e r d a d Y podemos ponerlo e circunstancias: nuestro hermano, ahora tú.

Some sentimental gain. I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. I read your mind and tried to call my tears, could fill the outlet hall. Is this the sound of sweet surrender? w h a t a shame we never listen? e d I told you through the telling.

A lifetime this way, oh what a shame. So I got busy throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us.

y Williams, Gary Barlow sonando para tus oídos desde La Única, desde el 102.3 en toda la comarca de Talavera y para todo el mundo online. www.launicafm.com, La mejor música de calidad y distinción en una FM única.

え

Puesto en bandeja Melvin Hudson, escuchar uno de los mejores cañonazos de Air w i n and Fire.

La gran banda e r Win and Fire, indispensable en pájaros nocturnos. Canciones en forma de pájaros que sobrevuelan la ciudad. Ya se encendieron sus luces hace mucho tiempo. Y e n minutos, alguien encenderá un cipo para eso, para encender la noche aquí en l a ú n i c a Nos ilumina la luz de luna.

No sé si esta canción dio título a una serie o la serie dio título a esta canción. El caso es que era la cabecera, la de o l l y a r r o w de aquella serie de televisión de un detective llamado Bruce Willis y de una compañera rubia L'Oreal, Sybil Shepard, que lanzó al estrellato al señor Willis. Cedemos el paso porque en unos instantes.

Cuando suenen las horarias de las diez, Rafa Arboleda se dispondrá a encender la noche. En siete días te espero. Aquí, en la radio de los clásicos, en la Única FM. Jesús Olmedo, un placer. Chao.